será hoy de 10 de la mañana a una y media de la tarde en las instalaciones de la Capilla San Pedro, ubicado en calle 22 y 652 en el lugar se podrá entregar libreta inscribir a niñas y niños que dejaron de percibir la asignación universal por hijo completar y realizar consultas sobre las prestaciones del organismo en general, además se recibirán inscripciones al progresar que ahora cuenta también con una nueva modalidad compensatoria para estudiar idiomas, quienes necesiten hacer un trámite o consulta deben concurrir con su DNI. Todos estos trámites también pueden hacerse desde la página web o las oficinas de la ANSES, sacando un turno previamente a través de la página web oficial. Buscan crear áreas cardioprotegidas en La Plata. La concejala del Frente de Todos, Yanina Lamberti, presentó un proyecto para que la municipalidad adhiera a la ley provincial con el objetivo de crear áreas cardioprotegidas. La iniciativa establece que el Ejecutivo deberá instrumentar la señalética, difusión de los espacios cardioprotegidos y capacitación de personal municipal en particular y vecinos y vecinas en general, en lo que atañe a la reanimación cardiopulmonar y la utilización de desfibriladores externos automáticos. Asimismo, el municipio deberá certificar la existencia de las áreas cardioprotegidas, Debiendo validarse las mismas cada dos años. Las áreas deberán estar en espacios públicos o privados cuya superficie sea superior a 1000 metros cuadrados y tenga concentración o circulación de más de mil personas por día un servicio que informa más cerca realizan jornada de salud de la mujer en berisizo. A partir de las 8 de la mañana se realiza una nueva Jornada de Salud de la Mujer en el Centro de Salud número 35, ubicado en Calle 37, y 126 y 127. La atención se brindará por orden de llegada sin turno previo. Durante la jornada se realizará toma de PAP, testeos rápidos de sífilis, VIH, hepatitis C y salud sexual. En caso de ser necesario se solicitarán exámenes complementarios tales como ecografías, mamografías y análisis de laboratorio.